sobre todo hablamos mucho de la situación que eh, atravesaban los trabajadores y las trabajadoras de agricultura familiar en la provincia de La Pampa y en todo el país, ¿no? donde eh, fue un área eh, en el cual se registraron eh, la verdad que un número eh, muy grande de, de despidos. Eh, tenemos comunicación telefónica en esta mañana con Gustavo Morongobius, quien es eh, delegado de ATE, eh, se han juntado varias representaciones de distintas provincias para pedir precisamente por la reincorporación de todos aquellos despidos. Gustavo, ¿qué tal? Buen día. Sebastián González, te saluda. Hola, Sebastián, muy buenos días. Muy buenos días para la audiencia. Muchas gracias por comunicarse con nosotros para difundir nuestras informaciones. Mm. Eh, ¿Cuál es la situación? Eh, ¿Han pedido una re la, bueno, la reincorporación de, de todos los despidos? La situación es la siguiente, Sebastián. Nosotros, de, digamos, de, como consecuencia del gobierno anterior, tuvimos una, una baja en nuestra planta de personal, de aproximadamente el 60%, que fuimos despedidos, digo fuimos porque yo soy delegado despedido, ¿no es cierto? Eh, fuimos despedidos sin, sin ningún tipo de razón, solamente por una cuestión de recorte, una cuestión administrativa y de ensañamiento contra el sector. Este, venimos reclamando desde ese momento, por la reincorporación de, de las trabajadoras y los trabajadores, porque entendemos que sin personas no se puede hacer el trabajo, mucho menos este... Eh, y bueno, lo, nos reunimos en Buenos Aires, el, ayer y antes de ayer, yo vine hoy a la madrugada de Buenos Aires, tuvimos un plenario nacional de delegados de Agricultura Familiar, eh, y bueno, de, de resultas de estas reuniones surgió la posibilidad de una reunión con el flamante subsecretario de Agricultura Familiar, Miguel Gómez, este, así que bueno, tuvimos la posibilidad de sentarnos con él. Uh -huh. ...y eh, vinimos con la promesa, con el compromiso de parte del gobierno... ...de la reincorporación de los compañeros y compañeras... Eh, ...hoy se le presenta una lista, estuvimos con el secretario general de ATE... ...Cachorro Godoy, reunidos, y él eh, tenía una reunión hoy... Eh, ...en principio con el ministro de Agricultura, con Luis Basterra... Eh, ...o en su defecto con alguien cercano en su gabinete... Eh, ...bueno... Digamos, manifestando el apoyo que teníamos de parte del gremio, fue a exigir la, la solución inmediata para el caso de los, de los trabajadores que tienen fueros, como es el caso de los delegados o vocales de, de comisiones directivas, eh, a, activistas que fueron digamos, eh, sacados de sus funciones precisamente por eso, por activistas. Oh. Eh, y sí, porque el día se... 7 de enero hay una nueva reunión con, con Miguel Gómez donde entendemos que ya vamos a empezar a eh, ...orquestar cómo va a ser la vuelta de los técnicos y de trabajadores y trabajadoras... ...que fueron despedidos este, en los tiempos anteriores. Uh, está bien lo que marcaba, porque bueno, uno de los puntos eh, que tenían en común los despidos... Era, ...era esta característica de la persecución política, ¿no?, prácticamente. Claro, ahí, en el caso nuestro, y se repitió en todas las provincias... ...hubo persecución política, eh, política partidaria, y persecución eh, gremial... Es decir, eh, tuvieron un, un revanchismo eh, político con, con otros sectores que a nosotros realmente eh, no, no, no nos influencia demasiado que cuál es el color político del gobierno de turno. Nosotros somos digamos, representantes y defensores de los derechos de los trabajadores. Uh -huh. Entonces, eh, en ese orden de cosas por ahí molestamos porque somos la, las personas que llevamos adelante los reclamos y... y, y Y a veces molesta eso, entonces el gobierno anterior se dedicó a sacarnos del camino. Ah. Eh, bueno, es una buena noticia eh, saber que el secretario de Agricultura Familiar eh, bueno, les ha prometido de alguna manera la reincorporación de, de todos los despidos. Eh, más allá de esta situación en particular, eh, ¿hablaron de las eh, formas que, en las que se va a seguir trabajando en el área, en el sector, de proyectar algo a, a, hacia futuro? Mirá, lo primero que nos, pre, que nos presentó él fue su lectura de la situación. Eh, digamos, reconocieron en, este, en, este, en esta nueva administración de gobierno que el anterior se ensañó especialmente con la agricultura familiar, que quedó diezmado del sector. Eh, eh, reconocieron la, la necesidad imperiosa de recomponerlo, y para recomponerlo necesitan ellos de técnicos artesanales, artesanamente preparados en el territorio que somos nosotros. Eh, digamos, nosotros somos un tipo de técnico, una especie de técnico muy particular. No, no, no se hace en un gabinete, se hace precisamente en la actividad. Uh -huh. eh, reconocieron la necesidad de que nosotros estemos participando y obviamente reconocieron que está destruida toda la estructura. Eh, y bueno, todos esos son puntos que tenemos que sentarnos a conversar porque nosotros queremos una subsecretaría que en algún momento fue secretaría, y pretendemos que el organismo esté funcional, que tenga la, la, el, el personal idóneo trabajando eh, con estructura, con proyectos, con presupuestos y con lineamientos claros de parte, de, de parte del Estado. Eh, Gustavo, ¿cuántos eh, trabajadores y trabajadoras habían sido despedidas en, en La Pampa? Mira, el, el, el número es... Eh, es un poco complicado de, de describir. Nosotros fuimos 31 en algún momento y hoy quedan 7. Pero, ¿qué pasa? Despedidos directamente hay cerca, hay 11. Y el resto eh, fueron buscando la forma para que también desaparezcan. Se jubilaron, le pedieron la, el, el, el retiro voluntario, o sea, se fueron gestionando, eh, digamos, eh, formatos, para que hoy esté prácticamente destruida la, la, secretaría, la delegación acá en La Pampa. Bien, eh, ¿qué impresiones te dejó el, el secretario? Bueno, nos dejó la, la, la, digamos una, una imagen esperanzadora, dialoguista, eh, pero te vuelvo a repetir, nosotros ah. entendemos que sea cual sea el, el signo político, del gobernante es patronal. Nosotros defendemos los derechos de los trabajadores, creemos que con, con esta persona eh, tenemos más posibilidad de diálogo, estamos muy esperanzados con que eso se traduzca en resultados, que podamos eh, reinstalar a los, a los trabajadores y trabajadoras que, que fueron injustamente despedidos, y entendemos que este gobierno, porque así lo, lo estuvo le va a dar la importancia a la agricultura familiar, que es la responsable del 75% de los alimentos que llegan a la mesa de los argentinos. Eh, entonces entendemos que si esa importancia se manifiesta en eh, recursos, en personal, en proyectos, vamos a estar todos contentos trabajando como corresponde. Lo que nosotros queremos es un, un, una institución que esté al servicio de las personas, que estemos trabajando y que estemos ganándonos nuestro sueldo, a través del de objetivo logrado, que es trabajar. Bien. La próxima reunión, ser el 7 de enero. Está propuesta para el 7 de enero, este, esperemos que no sea cambiada por algún motivo, entendemos que no, el, la fecha la propusieron ellos, la propuso el gobierno, así que nosotros estamos muy esperanzados de llegar a ese 7 de enero, ya para empezar a organizar la vuelta de los trabajadores y trabajadoras Este, que estamos en caso mío, hace casi dos años que estoy esperando, y hay otros compañeros que también, eh, y, y estamos, digamos, en un universo donde, en caso mío, yo tengo 10 años de, de, de experiencia, de, tra de trabajo en el campo, pero tenemos compañeros que tienen 30 años de, de experiencia, y a esas personas también las echaron, y los queremos de vuelta. Gustavo, muchas gracias. Bueno, bárbaro, te agradezco mucho a vos, ¿eh? Un abrazo, hasta luego. Otro para vos, y cuando necesiten, acá estamos. Gracias. Gustavo, Gustavo Brongovius, eh, delegado de ATE y La Pampa. Bueno, estuvieron reunidos con el Miguel Gómez, que es el secretario de Agricultura Familiar del Nuevo Gobierno Nacional, eh, bueno, planteando la necesidad de reincorporar todos los despidos del Macrismo ¿no? en esta área devastada. ¿eh? lo contaba, contaba los detalles recién Gustavo, la verdad que fue una de las áreas más atacadas por el gobierno de Mauricio Macri. Veinte minutos pasaron de las once, así seguimos en Radiocracia. Hay radios hay son que Estado. son del Estado. Hay radios que son de una Hay radios que son de una persona. Y hay radios que Radio Kermés no tiene dueños ni dueñas. Radio Kermés es de todos y todas. Kermés. Kermés. Kermés. Kermés. 106.1. La radio del